todas las entrevistas eh, que subieron en esta multisectorial audiovisual y para hablar un poco más de esto estamos en comunicación con Esteban Agatielo. Esteban, no sé si me escuchás bien. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bueno, Esteban es, eh, es abogado y siempre estuvo relacionado a, los, digamos, además es músico y estuvo siempre relacionado a la, a la cuestión artística desde lo legal y además es presidente de la Federación Argentina de Músicos Independientes no sé si, si está bien Esteban cómo lo presento más o menos la idea igual es que, sí, está bien, está bien, está bien. que se entienda digamos que tu trabajo como, como abogado siempre estuvo por ejemplo relacionado esto a, la, a lo musical y a defender a los músicos en sus distintos momentos digo por por ahí para empezar y que te conozca un poco la gente acá en Junín y los oyentes de Radio Belgrano es decir bueno qué es la FAMI qué es esta Federación Argentina de Músicos Independientes bueno, la FAMI reunión una federación de, de lo que se llama una de segundo grado que tiene una, reúne a las asociaciones de músicos independientes de todo el país actualmente está compuesta por eh, organizaciones de músicos de 17 provincias eh, en muchas provincias con más de una como puede ser la provincia de Buenos Aires la de Santa Fe, la de Córdoba, la de Entre Ríos claro. eh, y, y bueno y federalizando los conocimientos que tenemos las luchas, los procesos eh, y tratando de que entre todos busquemos mejores eh, alternativas locales y federales eh, para, el, para nuestra actividad, ¿no? Claro, sí eh, la, eh, a partir de, de ese trabajo en FAMI eh, me imagino, digamos, más allá de, de también eh, lo que venías vos haciendo desde, bueno, desde la UMI, desde eh, lo que se logró con el con, con la creación del Instituto Nacional de Música, digamos qué pasó en en los últimos años relacionado en en el último año más que nada relacionado al instituto y a, y a todo lo que se venía avanzando eh, en relación con con los derechos de los músicos. Y creo que lo que lo que pudimos hacer entre todas las organizaciones fue justamente eh, crear apoyar un proyecto de ley que se llama Ley Nacional de la Música que fue eh, votada en el año 2012 y que justamente crea el Instituto Nacional de la Música, así como está el Instituto Nacional de Cine, el de Teatro, creíamos que la música necesitaba su instituto, necesitaba un órgano de fomento a la actividad y, y nada, más que crea nada mejor que crearlo a través de las organizaciones de músicos, o sea nadie como nosotros conoce la actividad Y bueno, necesitábamos un órgano, vuelvo a decir, de fomento. Y ahí eh, se generó el Instituto Nacional de la Música, que es un ente público no estatal, eh, que tiene sus fondos y que, que en este año y medio eh, que, que ya existe ha generado cambios. ¿Cambios en qué sentido? Principalmente y una de las grandes cuestiones es la formación integral del músico. El presidente que Diego Boli Macielco ha estado por gran parte de nuestro país, eh, de hecho viene de, de Chubut el día lunes y martes dando charlas explicando los derechos de autor, explicando todo el, lo que hace el instituto también y los beneficios que tiene, eh, bueno. Normalmente una de las cosas más desconocidas es justamente los derechos de autor. Claro, cada vez sí. que el músico toca, cada vez que el músico difunde su obra, cada vez que eh, el músico o saca un disco tiene derechos, tiene derechos que, eh, morales y tiene derechos patrimoniales que se ven claramente en la percepción de dinero a través de esa edición, según cada caso. En ese marco nos parece buenísimo eh, poder contar con un instituto que una de las claves fundamentales es, es esto, transformar al músico que conozca sus derechos y que los haga efectivos. ¿no? Claro, perfecto. Muy, lo, muy, muy lineal ¿no? el, el, lo que está pasando, porque además digamos, acá nosotros venimos contando un poco eh, todo esto, obviamente, desde el trabajo de, de la TAMIA acá en Junín, y vemos notando que hay más músicos que empiezan a registrar y a hacer el trabajo más profesionalmente para poder cobrar justamente esos derechos y eso viene, como fue el primer caballo de batalla, el caballito de batalla de, de, de este movimiento, ¿no?, de todo esto. Y sí, sí, sí, justamente, justamente fue, fue eso, fue trasladar el conocimiento que, que, que nos costó conseguir y que después, eh, que a todos nos cuesta conseguir, y bueno, difundirlo para que justamente sea, sea de todos, ¿no? Porque tiene que ser así, es un derecho de todos. Eh, Esteban, antes de meternos en, en lo de la multisectorial y que nos cuentes de qué se trata eso, quería consultarte como último lo de, respecto del instituto, porque sabemos que un poco el, el porcentaje venía de una recaudación relacionada con el Afca eh, y... ¿Qué pasó con respecto a ese porcentaje? Si, o, si, o si están, veremos en principio. ¿Cómo es no, un poco no, esa actualidad? No. El, el instituto recibe el 2% de, de lo que recauda el viejo AFCA, actualmente el ENACOM. Eso continúa. Ajá, no solo el bien. Instituto Nacional de la Música recibe un porcentaje, sino también el del INCA, el Instituto. Nacional de Teatro, la Defensoría del Público, o sea son, de eso dependen varios entes. Está bien. En el marco de eso eso sigue vigente y se sigue respetando tal cual y la verdad que, que, que eso ah, nunca eh, nunca se ha puesto en duda siquiera. Ah, bien, bien, bien, bueno, eso era una duda que que nosotros teníamos acá de Junín. Bueno, ahora sí por ahí contarnos cómo te eh, pasar de esto, de la organización de los músicos pasamos a hablar de una multisectorial audiovisual eh, le pusieron además un nombre muy particular por el trabajo, la ficción y la industria audiovisual nacional en realidad digamos muy, muy directo y complejo, completo digamos, de qué se trata esta multisectorial Bueno, esta multisectorial en la cual como FAMIN, como Federación Argentina de Músicos Independientes participamos, de hecho participamos ya en la primera reunión donde éramos solo cinco organizaciones en las cuales estaba Argentores, estaban los DOAT, que los eh, directores de televisión, en los cuales estaba eh, el sindicato de actores, eh, los editores y, y, lo, y nosotros los músicos. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de ficción. Esto es algo que seguramente quien viene quien de la televisión eh, lo puede explicar mejor que yo. Pero concretamente sabemos que hoy por hoy se están filmando poca ficción en Argentina, eh, pa, contenidos para televisión, sí se filman películas, el año pasado se han estrenado 966 películas argentinas, pero actualmente eh, eso en, en la televisión no ocurre, de hecho solo creo que hay tres ficciones y demás, y las ficciones generan trabajo, generan trabajo. Claro. Porque directores de televisión generan trabajo a actores generan trabajo a todo el equipo técnico genera trabajo a los mus, a, a los compositores de música para claro, la sí. televisión y en el marco de eso ah, por eso es que estamos porque también entre otras cosas los músicos hacemos música para obras audiovisuales en el marco de eso nos pareció buenísimo poder estar ahí y empezaron a integrarse otras asociaciones actualmente la multisectorial se llamó, que había que darle un nombre a 16 organizaciones de todo tipo, hay sindicatos hay cámaras hay sociedades de gestión colectiva eh, hay agrupaciones como las nuestras que hablan de tal vez el marco más autogestivo en, en esa cuestión lo eh, decidimos eh, y ya la primera cuestión nació y un poco eh, venía referenciado al Instituto Nacional de la Música cuando yo conté la experiencia del Instituto de Nacional de la Música, en la primera reunión como decía, ya surgió la necesidad de hacer un Instituto Nacional de la Televisión entonces en el marco de eso empezamos a trabajar todos juntos, empezamos a reunirnos, empezamos a agrandar las, las organizaciones que la conformaban y actualmente podemos decir que ya estamos trabajando en un proyecto de ley, ya tuvimos reuniones con el ministro Lombardi, que es el ministro de medios y contenidos eh, públicos, eh, o sea que cuál están a cargo hoy por hoy toda la, la RTA, claro, el sí. encuentro, paca, paca, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Así que eh, él, él suma, envió sumamente interesante esto seguido trabajando, eh, este, creando y con la necesidad y la esperanza de que salga este año. La idea principal entonces de esto, digo como para, para resumir al que se engancha un poco ahora, es la multisectorial, es para que haya ficción de calidad producida en la Argentina, digamos más o menos es un poco de eso. Pensemos que Argentina es eh, actualmente el cuarto país de, conte de contenidos televisivos exportables. Ando. Históricamente es el tercero. Eh, por detrás de Estados Unidos y, y Holanda eh, nosotros eh, pensemos hay un montón de... uno tal vez no es consciente, pero hay montones de programas de televisión argentinos que se ve en, en muchísimos países, ¿no? por eso hay, hay actores y demás que son muy reconocidos en, en lugares como tal vez podríamos decir eh, llamativos, por ejemplo Natalia Oreyno en Rusia todo lo que es Cris Morena en muchísimos países, de hecho eh, Violeta ha generado, eh, una, ha hecho una gira por, por Europa con un millón y mil entradas vendidas, claro. Estamos hablando, es, es una locura pensarlo y esto tiene que ver por, eh, porque los contenidos eh, de televisión son muy buenos, Argentina tiene muchísima experiencia en eso ya eh, viene produciendo ficción desde la década del 60, sí, eh, sí. la ficción es buena, eh, hay buenos argumentos, eh, entonces en, en, en esa situación Argentina se queda un poco retrasada y ha habido otros países latinoamericanos e incluso otros países europeos que lo han, y por eso digo, históricamente es el tercero, actualmente es el cuarto, o sea, hemos perdido un lugar fruto de esto. Claro, sí. eh, bueno, la cuestión cuál es eh, recuperar eso, tenemos todo, incluso han venido de otros países y, y decían eh, se hizo un foro la semana pasada donde vinieron de, de varios países y justamente una de las cosas que decían era, era esto lo que les llamaba la atención ¿no? decía, increíblemente ustedes tienen todo para, para seguir siendo una potencia televisiva y, y sin embargo este, en los últimos años eh, sobre todo en este último breve periodo no no no se ve reflejado actualmente pensemos que solo en Argentina se están haciendo solo tres programas de ficción claro muy pocos. sí este, yo entonces bueno lo que necesitamos es, es nada es es continuar fomentar es no y por eso se creó la multisectorial sí digo la la manera de de, de, de, de alguna manera ¿no? de entender que se puede crear más Más cosas es a través del fomento a la actividad, justamente, ¿no? Esa es la, la, la manera de, de recuperar el lugar. Eso es lo que también plantean a través de esta, de esta ley que están buscando. Sí, sí, sí, tal cual, tal cual. Sí. Eh, creemos que es la mejor opción, lo vemos, se ha visto claramente con el cine. Pensemos que antes que exista el Instituto de Cine, se realizaban unas seis, cuatro... El mejor año, unas ocho películas al año, estamos hablando en el mejor de los años, ocho películas. Vuelvo a decir, el año pasado se estrenaron 166, no, claro. siendo Argentina el, actualmente el quinto país más productor de cine de, del mundo y uno de los más vistos en el mundo, aunque eh, nosotros somos muy quejosos de nosotros mismos, pero cuando va, vamos a, a otros países es... Eh, es reconocido esto ¿no? Claro. y es uno de los cines eh, aunque uno no lo crea y uno otra vez siempre lo, lo compare con Estados Unidos, es muy difícil compararlo con, con Estados Unidos pues Estados Unidos es sí, sí. potencia en esto Estados Unidos es eh, es, digo, hace un estandarte de eso, de, de, de, de la cultura y la cultura no lleva solo con la película, cuando uno dice bueno, pero Estados Unidos te hace eh, el Hombre Araña y, pero el Hombre Araña lleva ya viene con 50 años de cómics, de claro, dibujos claro. animados de cuando viene acá, además eh, McDonald's se vende los muñequitos del Hombre Araña mientras se está proyectando la película sí, sí, Entonces sí, claro. viene con, con todo un flujo de cultura muy grande y eso por supuesto hace pelear a los países, pero nosotros hoy por hoy proye generamos más contenidos eh, más películas en eh, Francia y se ve más que en Francia claro. nuestro, nuestro Mirá, eh, la verdad es que ese dato no lo tenía es eh, muy interesante saber eso del nivel de actividad yo también te iba a agregar respecto a lo que decía Estados Unidos que en el, que Estados Unidos eh, las películas estadounidenses en la Argentina también controlan las carteleras de los cines porque una cosa es el trabajo que hace el Gomón que, que, que todas las películas argentinas pasan por ahí pero después las empresas, digamos, los cines privados controlan la cartelera a través de las películas estadounidenses. Seguro, seguro, seguro. Pero mira, Argentina tiene un dato que que esto lo, lo, justamente surgió un poco del foro, ¿no? Argentina tiene en el top 10 de películas más vistas en el año Argentina seguro, seguro tiene tres. de las diez más vistas. Mira. Claro, claro, claro. Brasil, a lo sumo, tiene una en el puesto 10. Francia, a lo sumo, tiene dos. O sea, de las 10 películas más vistas, Argentina siempre hay tres, por lo menos tres, ha habido cada año que han quedado cinco, que son de las más vistas de ese año. O sea, en el top ten de Mira. más visto, Argentina igual consume una porción importante del mercado. Bueno, nada... Y te... hablar con casos como Relato Salvaje sí, sí, y demás. Claro. Tal vez uno puede decir, bueno, pero está bien, pero quedan un montón de películas, vos me decís 166 y solo tres llegan al top 10, fenómeno. Bueno. Eh, Estados Unidos hace 600 películas <risa> al año. Sí, también bueno, eh, hay una cuestión, eh, recién escuchábamos uno de los audios de, de como una cuestión de que la pirámide se puede ver un poco más arriba, ¿no? Como que se llega a alcanzar a otros niveles. Y también desde la música pasa algo parecido, digo, ¿no? Cuando hay una base de muchísimos músicos eh, que tocan, que, que uno va a ver músicos que lo inspiran y así va generándose también una bola en la que después sí hay, qué sé yo, cinco músicos que resaltan eh, desde lo popular de una manera diferente. Pero si no tenés toda esa base, capaz que ni siquiera logran salir también. Yo creo que ahí, en algún punto, ahí está la clave. Yo siempre digo, para que salga un Messi, necesitas un montón de chicos que también están jugando al fútbol más y que no sea Messi. Claro. Digamos, justamente, digo, de, de, salen de, no por nada, en nuestro país, salen muchos jugadores de fútbol porque tenemos una gran eh, proporción de gente que, que juega al fútbol. Principalmente por eso, ¿por qué no salen grandes jugadores de béisbol, y porque la verdad que no tenemos una, una gran proporción de jugadores de béisbol, Excelente. y es evidente que necesitamos, pensemos, de las 600 películas, yo me animo a decir eh, y consumo eh, cine yankee, por supuesto consumo que de las 600 te, te, me animo a decir que de las 600 películas yankees que más o menos que estrenan todos los años seguro no hay 20 buenas O sea, que sí, la sí, proporción sí. incluso, me animo a decir, que es menor. Vemos muchas veces esas películas yanguies que son eh, in, insoportables en su argumento, insostenibles en su argumento. Sí, mal actuadas también, mal digamos. Mal actuadas, tal cual. Que, pero pero no, no, tal vez cuando pensamos en, en, en, en Estados Unidos, pensamos en grandes películas, ¿no?, eh, de, de las que nos gusten, no nos gusten nosotros pensamos en, no sé, en en la última de Spielberg en, en Star Wars, bueno pero para que haya un Star Wars la verdad que hay 400 películas que son insoportables Claramente, sí. entonces sí, sí, sí. Este, también hay que entender eso, eso pasa siempre pasa siempre es, es, esto no es, es imposible hacer 100 películas y que las 100 sean buenísimas prueba y errores, directores pero justamente eso no es un tema que es un tema saldado eh, digo, es una charla ya saldada en el cual hay que incentivar a que haya más ni un un director de, de cultura de, de acá de, de Argentina decía de, de un, que le comentaba otro el, el, un director, un ministro de cultura de Inglaterra No, eh, perdón, eh, de Estados Unidos, perdón uh -huh. de Estados Unidos. Y es, y es una anécdota muy representativa esta. Le decía, qué lástima ustedes, le decía el, el, vamos a, el ministro de Cultura Yankee al ministro de Cultura argentino, le decía, qué lástima ustedes que no hicieron la ópera Evita, sino que la terminaron haciendo unos ingleses. Claro. lo cual él contesta, bueno, eh, tal vez es porque a nosotros no nos interesa. Y entonces dice, bueno, pero ahí está el error, le dice el Yankee. Les debería interesar. Claro. Porque nosotros, primero, primero nosotros los Yankees, nosotros vendemos autos, vendemos heladeras. Pero primero, primero exportamos cine, exportamos televisión, exportamos cultura. Claro. ¿Para qué? Para que el que consume eso crea que nuestras heladeras y nuestros autos son mejores. Terrible. Terrible. Está claro el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Yo exporto cultura para, justamente dentro de la cultura, lo que te digo es que lo nuestro es mejor que lo tuyo. Hazte fama, digamos, ¿no? Un poco es eso. Sí, eh, y, eh. y, y creo que está claro. Sí, sí. ¿Cuál es, parece ser, cuál es la mejor ciudad? Y, la, y, y en Nueva York, cuál es el mejor, y la bandera, cuál es la manita, y la bandera Yang y cuál es, y está todo ahí, está detrás hay cultura, por eso es tan importante mantener la cultura autóctona por eso fomentar, y nosotros que además hemos sido potencia, lo somos actualmente en cine, lo somos en televisión, lo somos también en música, lo somos en teatro, bueno, es nada más que a, a, a aliviar eso, darle un empuje, fomentar y no dejar estar. definitivamente, y, y nada, el, el resto, nuestras habilidades o nuestra falta de... Bueno, hará sí. el resto, y ahí veremos veremos si podemos generar buen cine, veremos de generar buen televisión, buen teatro y demás. Lo que sí, la, lo, le, el cine, la televisión eh, yanqui eh, está absolutamente subsidiada por un montón de impuestos que no paga, por un montón de cargas sociales que no pagan, por un montón de subsidios que obtienen, eh, este, así que, eh, y, y sin embargo es autosustentable. Y sin embargo claro. es autosustentable. Y aún así lo subsidian. Claro. Aún así lo benefician. Y, es, y vuelvo, es, es una industria absolutamente autosustentable que da dividendos importantes, ¿no? Eh, Esteban, para, para ir cerrando un poco, pero quiero aprovechar más allá de, del tema concreto que era esta multisectorial y que, que me parece que queda claro un poco para la gente de qué se trata y que vamos a seguir viendo lo que hace. Eh, quería aprovechar a hablar con vos ...desde el lado de la música un segundo nada más... ...porque además de, de, de todo este trabajo que haces... Como ...desde la militancia, de un convencimiento... ...también sos músico y te, tenés una trayectoria muy grande... ...estaba leyendo acá que el primer disco de Rister ...epicentro es del 2001, es de hace 15 años... Eh, ...digo, quería hablar de un poco de Rister ...de esta banda que, que vos tenés, que es... ...hacen un, eh, por lo que ustedes mismos dicen... ...no tecno rock, puede ser algo así... El estilo es... Electro-rock Electro-rock, Electro -rock. claro Electro-rock ah, que no. vinieron acá a Junín eh, Hace el año pasado eh, Al sí. Femi Y bueno, contanos un poco la actualidad de la banda Si están tocando, cuándo van a andar eh, Por dónde andarán, digo, ¿no? Para, para hablar un poco de música también Sí, bueno eh, sí estamos, eh, estamos, Acabamos de terminar, para ser correcto Acabamos de terminar nuestro, nuestro nuevo disco Que que bueno que, que veníamos veníamos grabando desde el año pasado el año pasado también estuvimos en, en México hicimos una gira de 15 días donde incluso grabamos parte de, de, de del material allá en México también en un estudio de grabación así que bueno lo terminamos de mezclar y masterizar hace una semana y contentos porque porque era este disco último disco venía un poco retrasado Este, lo, lo, lo hubiésemos querido terminar el año pasado Pero bueno este, Cuestiones que se dieron hicieron que, que esté listo ahora ¿Cómo eh, se va a llamar el disco? Eh, y bueno, estamos en esa Están en esa Una parte de las cosas Estamos es en definir el nombre eh, Creo que, creo que hay, hay algún nombre Que medio está definido Pero bueno este, Todavía no, no, no, lo, eh, no lo consensuamos bien Está bien, está bien, está bien. Así que, bueno, eh, Y después eh, Bueno tocando, estuvimos un, hace, hace 20 días, estuvimos en una gira en Córdoba, ahora vamos a hacer una gira por el sur de la provincia de Buenos Aires, que es Tandil, Bahía Blanca y algún lugar más, eh, pero eh, estuvimos tocando acá en el Gran Buenos Aires un par de fechas, hace eh, una semana y hace 15 días, eh, y después, bueno, o sea, ayer no, nos confirmaron una gira que... Está armada para agosto para ir a Chile, eh, haríamos Santiago y Valparaíso y, y alguna ciudad que, que se sume. Eh, bueno, que se está por confirmar. Y bueno, y después vamos a estar presentando el disco que ya tenemos fecha acá el 11 y 12 de, de noviembre en, en el Teatro Cara Cicareta. Va a ser doble función, o sea, doble presentación, viernes y sábado. Eh, eh, es un lugar precioso, la sí. verdad. Y que va perfecto con, con nuestro estilo, que, que la verdad que nunca habíamos tocado, así que tenemos muchas ganas de estar ahí, más presentando el disco, ¿no? Bueno, Esteban, seguramente vamos a, ver, vamos a hablar antes de, de noviembre con el nombre y también escuchando un poco por ahí del disco. Eh, así que, este. nada, eh, mandarte un abrazo grande, gracias por, por tu tiempo principalmente. Sabemos que andás, andas mucho, me imagino, imagino tocando tanto también, y a la par estás en, en, con la FAMI... Eh, al hombro, así que bueno, nada muchas gracias por tu tiempo y te mando un abrazo grande. No, por favor, gracias a ustedes muchas gracias por el tiempo Bueno, eh, estamos hablando con eh, Esteban Agatielo que es eh, de la Federación Argentina de Músicos Independientes y para